El proyecto de regionalización eh, sí, es, sí es un proyecto eh, eh, que crea entre ocho y doce regiones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, pero no, pero eh, confunde o, o, o, o está hecho para frenar la autonomía de los municipios. Es decir, en la regionalización estas regiones van a tener un delegado del gobernador y la regionalización en la provincia de Buenos Aires va a seguir sí, estando de la misma forma eh la la lo, la lo, los grandes impuestos provinciales eh, los va a manejar la provincia para si que tengan eh, una idea eh, el 40% de los recursos de la provincia de Buenos Aires eh, son de ingresos brutos. Eh, la provincia de Buenos Aires va a tener un, una, eh, una recaudación de 107 mil millones de pesos entre coparticipación y de esos 107 mil millones eh El, el 33, 34 mil millones de pesos van a ser ingresos brutos. Es decir, el, el sistema in, este, tributario de la provincia de Buenos Aires está basado en, en, en, en, en el tributo de ingresos brutos. Eh, esto, es, esto es muy peligroso desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la descentralización, desde el punto de vista del, del esquema moderno que necesita la provincia de Buenos Aires para, para poder... Este, una idea de decir para, para para seguir este ejemplificándolo no este mil millones de pesos contra mil millones que va a recibir el inmobiliario el... de el... la el... autocesion el... quiere decir que este está el sistema tributario está basado este ataca al consumo y, y pero no ataca a la a las propiedades este así que yo creo que me parece que más que de regionalización tenemos la eh el, este, la autonomía municipal que es un derecho que tenemos por constitución, es un derecho que que, que, que tienen todas las provincias de la Argentina, se, la, la, la provincia como yo, la más, la más atrasada en materia de la autonomía. Así que si quieren tapar con, con la regionalización la autonomía, bueno seguramente nos vamos a poner, ¿no?